Estamos escuchando a los Andariegos, grupo San Rafaelino, pionero, pionero en la manera de armar un grupo folclórico, ya que eh, agregaron eh, una una tercera, una cuarta y una quinta voz, si se quiere, en tanto en la propuesta musical. Incluso le pusieron letra a una poesía de don Armando Tejada, eh, este hay un niño en la calle, eh, bueno... En fin, entre tantas cosas, eh, es por eso que vamos a hablar con un amigo de la casa, el Polo el polo Martí. ¿Cómo te va? Hola Polo, eh, te cuento que no estamos solos aquí eh, en el estudio, eh, ya nos acompañan, ya te voy a presentar quién nos acompaña, pero primero, hola, buen día. Hola querido Gato, Ángeles, bueno y los músicos ahí, toda la gente, un placer estar en contacto con ustedes y muchas gracias ahí por por invitarme a, a contar un poquito esto esto que se viene ahora este viernes Sí, eh, hice una intro muy larga porque la verdad que es un montón para hablar, eh, para hablar de este grupo pionero, repito, pionero sí. en el país en su forma de armar un grupo musical Exactamente, sí, bueno, como vos comentabas, Los Gandariego nacieron en San Rafael, este acá en el sur mendocino, en la década del 50. Los dirigía musicalmente Pedro Cladera, conocido como Chacho Santa Cruz, y entre sus integrantes también estaba Ángel Ritrovato, conocido como Cacho Ritro, que es justamente el que musicalizó entre otras cosas esa hermosa y bueno, tremenda canción Hay un niño en la calle de la letra del poema original de Armando Tejada Gómez. Uh -huh. Lo cierto es que el grupo ya desde los comienzos de esa época, no estamos hablando de eh, digamos la etapa previa al boom del folclore, el, el llamado boom del folclore sucede en la década del 60 y eh, bueno, y a partir de ahí digamos lo que hubo en todo el país fue Una, digamos un florecimiento de los grupos vocales en todo el país de uh -huh. distintas distintas estéticas distintas búsquedas distintas propuestas y los andariegos fueron siempre como como siempre estaban como un paso adelante digamos ¿no? uh -huh. ellos después ya se instalaron bueno fueron recorriendo distintos lugares hasta que en algún momento ya están en buenos aires en una formación que es la formación que Eh, está como de referencia en este documental que se va a estrenar acá en Mendoza este viernes eh, y ellos son Raúl Mercado que el último integrante que falleció hace poquitos días lamentablemente, o sea, muy, muy muy viejito, Raúl Mercado, un gran este quenista, un gran compositor, cantante también, este riojano, bueno, Beto Sará, otro de los integrantes, Agustín Negro Gómez y y, y, y Ángel Ritro. Ese es el cuarteto quizás que todo el mundo que ha seguido los andariegos lo tiene como más referencial, pero bueno, han pasado otros integrantes también y siempre han mantenido esa esa coherencia esa búsqueda, ese compromiso ese eh, digamos, por decirlo, equilibrio entre lo estético y la ética porque realmente la propuesta de ellos siempre fue de avanzada en la temática este uh -huh. en fin, y, y, y quienes eh, gustamos, digamos, de de este tipo de propuestas siempre quedamos maravillados no solamente con el tratamiento vocal, con las armonías y demás, sino con todo lo que ellos hacían, tremendos violeros todos, eh, tremendos cantantes, o sea, siempre fueron una vanguardia este que bueno, este sí hoy eh, de alguna manera siendo este referente y está bueno que suceda esto del documental. Tal cual eh digo y ya con esto cerrar la intro y ya arrancamos con y desarrollamos con el, el documental. ¿Por qué la importancia de los andariegos, ¿no? El eh, este grupo que que la verdad que eh, generó ese ese vanguard de de, de, de de la propuesta sí. artística. Después vinieron los Tocutuku, los Chalcha y un montón más, pero primero fueron ellos desde acá, desde sí. San Rafael, desde el interior eh, profundo de de nuestra provincia. Y ahora sí Eh, ya habiendo hecho esto es que hablamos eh, básicamente de este documental que eh, un gran gran propuesta va a ser eh, proyectada en el cine cine eh, en el cine universidad en la, en la nave en la nave universitaria que va a ser este mismo viernes a partir de las siete y media de la tarde y acá bueno te largo te largo esta esta pelota para que haga el gol Perfecto, bueno. Bueno, es una propuesta realmente no solamente linda, no solamente realizada con necesaria porque si bien es cierto que para muchos quienes estamos metidos en el mundo de la música y comprometido digamos con con esta este eh, seguimiento digamos de las cosas que van saliendo desde el folclore dicho con la mayor este amplitud este sino que eh, es necesario justamente porque eh, lo cierto es que sobre todo los jóvenes digamos no no, no saben quiénes son los andariegos quiénes fueron los andariegos qué cosas hemos recibido qué cosas nos han dado para la historia de la música popular y de la cultura en general de nuestro de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, eh, la, la, la trilogía formada, porque son tres los, los directores, una dirección colectiva de Laura Piastrellini, que es una querida este documentalista, uh -huh. muy comprometida con, con, to, con todo lo que es eh, las voces populares, ¿no? Mendocina, ella, y después Eduardo Fisicaro, que es un gran referente de, de la fotografía y el registro documental de Buenos Aires, y Silvia Majul, que es una gran productora, ella viven en Córdoba, y los tres eh, fueron quienes decidieron hacer este este trabajo. Eh, se suma también Santiago Giordano para las entrevistas que fueron haciendo, y bueno, este documental refleja digamos, la historia de los andariegos y contada también en distintos momentos por bueno Raúl Mercado, por Beto Sará, por Agustín Gómez y también por por Cacho Ritro. Entonces, eh, nos pareció importante, y esto también quiero comentar que la este, proyección de este documental que se llama El andariego, historia de un grupo vocal, eh, lo hemos acor hemos acordado con la licenciatura en música popular, de la cual yo soy también docente en la Facultad de Artes y Diseño, del que esto forme parte de una materia que se llama cátedra abierta, es decir, que los estudiantes de la licenciatura en música popular este pueden acceder gratuitamente y además van a acreditar las horas que, que, que esto va que esto va a durar y nos parece importante esto porque es la posibilidad de que muchos seguramente de ellos conozcan y se enteren este de, de la existencia de este grupo de la proyección que ha tenido y sobre todo del testimonio de estos cuatro eh, maestros totales que fueron este estos integrantes de los andarios así que bueno eh, es una una propuesta muy linda, adicionamos a esto también que vamos a hacer algunas canciones andariegas ahí junto a Ini Severino, Jero Flores, Pablo Udini, eh, Nico Díez y yo también ahí en la previa, digamos, uh -huh. y bueno, que va a estar la Laurita Piastrellini contando cómo fue la producción de esto y bueno, seguramente un montón de cosas previas a la proyección que, como vos decís, es este viernes 25 a las 7 y media de la tarde ahí en el Cine Universidad. Bien, al, al ángulo, buenísimo. Eh, eh, para poder eh, ir, eh, imagino, eh, eh, habrá que pagar una entradita, eh, eso no, no lo sabés sí, vos, ¿no? si sí, sí, lo sé, es una entrada, mirá, este, por lo que sé, la entrada sale 3.000 pesos, o sea, nada. estamos hablando de una entrada muy accesible, nada, nada. este y, y nada, sí. sí, y además de eso, que como te digo, para los estudiantes de la licenciatura en música popular, eh, que ellos está, ya están enterados, digamos, porque hay contacto directo con los estudiantes a través de la coordinación que hace Pablo Salcedo, este que es profesor también en la licenciatura en música popular, ellos saben que, que se va a hacer esta actividad, pero por ahí a lo mejor alguien no lo sabe y se entera ahora, obviamente ellos tienen entrada libre, porque además forma parte de, digamos, de, de esta cátedra abierta que, que funciona desde que nació hasta la licenciatura en música en música popular, así que bueno, nada, me parece una oportunidad más que este relevante, digamos, y, y una este para quienes quieran conocer un poco más y para quienes conozcan porque también Mendoza no solamente San Rafael sino me, ha tenido un vínculo importante porque este Eh, uno, hubo uno de los eh, integrantes en la historia, como decíamos, de, de, de las distintas formaciones. Hubieron integrantes mendocinos de, la, de acá, del Gran Mendoza. Este, uno de ellos es Caro Herrada, que fue, era un tenor también increíble, que yo tuve la suerte de conocerlo. Y el otro integrante fue Pepete Vertis. Pepete Vertis, hijo de don Santiago Vertis, este uh -huh. aquel bueno famoso luthier y guitarrista bueno Pepete Bertis eh, formó parte de los andariegos, ¿no? Uh -huh. Pepete que para quienes seguramente recordarán fue además guitarrista de Mercedes Sosa, hace poco empezó a circular un recital, el único recital eh, registrado de Mercedes Sosa en Nueva York, bueno, está con Pepete Bertis que es una delicia. Uh -huh. Pepete también integró los andariegos, así que bueno, nada, eh, seguramente mucha gente Eh, conocedora de estos temas va a disfrutar muchísimo esta película así que altamente recomendada bueno eh, agradecerte la comunicación que querido polo siempre un placer escucharte siempre un placer que bueno. vuelvas cuando quieras cuando quiera y, a, y anda trabajando el pañuelo para vos y tu compañera para que vengan a tirarse unos pasitos el primero de mayo que vamos a hacer una peña ah, baño ¿eh? Y me comentaba Ángeles recién no vamos a estar en Mendoza ese día oh. pero bueno, de todos modos te cuento ay sí, nos la perdemos, pero bueno vamos a revolear el pañuelo allá a la distancia escuchame, uh -huh. voy a ir voy a ir y en todo caso vamos a acordar a ver qué día, porque tenemos un recital eh, creo que es el 20 algo 23 por ahí de mayo no, no me acuerdo con nuestro dúo con Betty y por ahí estaría bueno ir y hacer una notita para comentarle a la gente cuando quieras, vos sabes que tenés que, como es ¿Palmear? ¿Cómo es? Aquí está Palma y... ¡Pasá nomás! Aquí está Palma, para bueno, que no te mueran los chocos. Eso. Bueno, querido, lo, muchas gracias por la nota, muchas gracias, los quiero un montón, eh, quiero mucho la radio, así que bueno, va un abrazo enorme y lo mejor siempre. Bueno, abrazo grande, saludos. Un abrazo. Gracias, igual. Chau.